y la A mí me mola esta música, ¿eh? Y es con la que presentamos siempre a Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches a los dos. Javier, ¿qué se va a hacer? Porque hay un concurso al respecto. Hay, hay se el está buscando solución. El concurso de las cacas. Exacto, las cacas del espacio. Del espacio. Como <risa> los cajenos humanos son... en el espacio. Algunos que tienen... Space Poop Challenge. Es un problemón llama. esto, Espero ¿eh? Que... Perdonad. Sí, sí, lo reímos, pero... Los astronautas ahora cada vez están más tiempo fuera de las naves espaciales e incluso eh, dentro de algunas eh, estaciones eh, tienen que estar con los, eh, estos trajes tan incómodos que, que todos conocemos, ¿no? Y el, el proMA viene cuando tienen que estar más de cinco o seis horas. Sobre todo si toman una fabada de estas. Exactamente, o toman, eh, son bebedores de cerveza. Bueno, ah, en el espacio no creo que haya Ni mucha cerveza, ni mucha fabada no Bueno, deshidratada si litoral, ¿quién sabe? Está deshidratada si fuera, pero puede eh, que sí. Homer Simpson habría Desde esa, Cerveza sí. da. Bueno, pues entonces Y, el, y fabada es casi seguro <risa> <risa> Bueno, pues entonces eh, Lo que ha hecho la NASA es eh, una, una challenge, un concurso Que es un desafío a la caca En el espacio, ¿qué hacemos con la caca de los astronautas Y astronautas? Astronautas y astronautas Un poco raro y Se queda un bueno, pues, desafío con la carga sí, sí, un desafío qué hacemos con ella eh, hasta ahora, bueno, pues había pensado en lo, lo habitual, es un pañal pero los pañales más allá de las 24 horas Pues Fíjate, incómodo, todo ahí encerrado, ¿no? Cómodo, <ríe> los pírate, vapores. ¿no? Y por muy tecnológicos y avanzados que sean. Y entonces, eh, además habría que cambiarlos cada X tiempo, cada 24 horas mínimo, ¿no? Y entonces pues, habría que manipular con esos guantes tan gordos, tan toscos que tienen estos trajes espaciales y tal. Bueno, entonces eh, la NASA ha decidido eh, acudir al espacio exterior de su propia agencia y ha eh, publicitado un, un, eh, una challenge, un, un concurso que acaba el día 20 de diciembre, es decir en, en poquito tiempo, en el que está dotado con 30.000 eh, dólares que son unos 28.000. O sea que litigos. nuestros oyentes pueden participar. Pues yo creo que sí en eh, nasa.gov me parece que es y, y ahí pues tienen todas las bases y entonces para ver cuál es la idea de, de gente que no está metido en el círculo de, de, de la NASA, para solucionar un problema que desde aquí nos da casi, no da risa, vamos, no, no, no, nos hace sonreír, pero que es un problema importante en el espacio que se hace con los desechos humanos, es decir, eh, con, con los excrementos sólidos y los líquidos, incluso con eh, los restos de las menstruaciones de las, de las astronautas, ¿no? Eh, ¿no? está solucionado ah, no, que, el tema, es que son que cosas todo exactamente, todo hay que contemplarlo. Y entonces actualmente lo que hacen, bueno para evacuar, por ejemplo, el, el, la orina, pues eh, eh, hay Hay un, unas especies como de embudo que se pueden utilizar sentado y, y, y de pie con, conectado a una goma que por, aspers por eh, aspersión, no todo lo contrario, <ríe> <Lógicamente>, <ríe> no, eh, por succión, pues evacúan el, el auricular que hacen los, los astronautas y astronautas. De <ríe> si pasas succión. de succión, no sé ver, yo. ¿eh? Eh. <ríe> Entonces, más difícil es que ocurriría con, con, con, con los desechos sólidos. ¿no? La, el líquido, evidentemente. En, en el espacio en gravedad cero lo que hace es que se pega a las paredes e incluso y, entonces, y con, con, con los excrementos sólidos lo que ocurre es que flotan yo yo reímos, propongo o sea, perdón hay que cerrar los ojos perdón, y ponerse yo en la propongo ¿no? hidrógeno este no el nitrógeno líquido este que usan tanto para las comidas Ah, este, <risa> que lo congele este, todo, todo. Y, y, <risa> y, y que bueno, se haga pues hay, así hay cosas que, pequeñitas claro, eh, la solución intentan que sea duradera es decir hasta un máximo de estar durante más o menos de seis días con el traje puesto que es eh, lo que han calculado más o menos que puede durar un trabajo espacial con todo este eh, invento puesto con todo esto entonces eh, si eh, para dase, no tener, para no tener que quitarse guantes y todo es manipular Pechusa. ni parte de, de, de eso y, y poder bueno pues realizar su necesidades fisiológicas como como todos vale. lo hacemos pero en el espacio que es más complicado el desafío de la caga espacial se llama el premio que convoca la NASA Space Pup, que significa caga Salemos. 30.000 dólares, 30 000, ¿eh? ¿está no, de, no está Y de la NASA pasamos a siete personas, porque son siete las que tienen la clave de la seguridad en Internet. Sí, esto es muy curioso, no todo el mundo lo sabemos o lo sabíamos o, o lo saben. Eh, recientemente hemos hablado en todos los medios de comunicación del ataque este que hubo hace relativamente poco a una empresa DIN de estas que gestionan las direcciones de, de Internet cuando hubo, bueno, pues todo este ataque de pues eh, un mes y todo esto, ¿no? de, de fue que Que se cayó Twitter, se cayó bueno todo el mundo. Sí. Bueno, fue glorioso, ¿no? Entonces, eh, eh, hay una empresa, antes lo llevaba eh, las, la. Eh, lo tenía en, en poder el gobierno de Estados Unidos, pero ahora lo lleva una empresa que se llama CIANN. Son sus. sus eh, sé, oh, sí, es un, bueno, C un instituto. CIA. ICE, perdón, ICANN, ¿no? eh, lo que gestionan son las eh, direcciones DNS, que son los domain name system, el sistema de, de números de dominio numérico, ¿no? Que es lo que hace que nosotros a, al teclear onda0.es lo traduzca a una matrícula numérica que uh -huh. es la que direcciona el contenido real que tiene Que, que, ...que tiene eh, onda OndaCero.es en este caso, ¿no? Mm, eh, este sistema de asignación de matrículas, por así decirlo, está en manos de 14 personas en concreto, pero siete son las titulares y siete son las suplentes, por si alguno falla, evidentemente. Y lo que hacen es que cada X tiempo, cada 3 meses, ellos se reúnen y hacen un ritual... Para eh, cambiar eh, el sistema eh, eh, en que eh, el ordenador central de esta empresa eh, asigna estas matrículas a, los, a las letras que nosotros introducimos, ¿no? Evidentemente, el sistema de asignación lo cambian cada X tiempo para que no eh, eh, haya lugar a que... De manera externa alguien acceda y consiga esa forma bueno, interna, bueno. Y, y, y haya una hecatombe sí. qué ocurriría lo que tú dices bueno bueno no bueno es una sería una especie de phishing, que es lo que hay ahora cuando cuando esas eh, eh, correos y, y eh, falsos que te dicen eh, de, de, hola soy tu banco y me tienes que teclear y eso para porque bueno pues se llama un phishing in, mayúsculo lo que habría la forma en que esta gente es, eh, ellos tienen siete llaves físicas eh, y Y tienen que ir a una habitación hiperprotegida para que eh, desde fuera no se pueda introducir ninguna señal ni puedan saber lo que están realmente haciendo eso sí, eh, son grabados y cada uno sabe lo que tiene que hacer el otro para que eh, no haya errores ni nadie se la cuele a otro ¿no? además ahora son públicas desde, desde webcam ¿no? y van cambiando esas contraseñas esas eh, tarjetas criptográficas que dan lugar a cada tres meses cambiar eh, la forma en asignar los números Por cierto, estamos en los tiempos en los que se usa el inglés eh, para bueno pues para matar el ocio en las grandes empresas. Eh, se usa demasiado el, el inglés, eh, está sustituyendo a la neurona. Pero pero las startups, que son las empresas, es el nombre de las empresas, que okay, tienen una aplicación tecnológica. Hay una española, Smart, -tick, Smart -tick. que has elegido... Sí. No puede ser otro lugar en Estados Unidos Como una de las 15 más importantes del mundo eh, de Es una año, española, sí, sí. ¿no? Es una española creada en 2011 Por dos eh, eh, chavales, por así decirlo Jóvenes, eh, que son Daniel González de Vega y Javier Arroyo Y, eh, bueno, lanzaron la primera versión Comercial de esta Smarty ¿Qué es la Smarty? ¿Por qué ha sido elegida? Eh, de momento ha sido elegida pasando mucho, Unas cribas muy importantes En esta eh, reunión que se Realiza todos los años en Estados Unidos Y a la que acuden... Eh, inversores eh, para captar, para dar dinero a, a las eh, smart eh, a, a startups eh, que ellos consideran que más aceptación van a tener en el, en el futuro eh, van gente muy importante desde, eh, gente de Facebook, de Apple de, eh, como de Reddit de Foursquare, de Duolingo o sea gente que está ahora mismo en, en, en, en primera línea de, de startups y, y demás, entonces esta gente está recaudando ahora dinero, han ganado por así decirlo y están auspiciados por el MIT No, ahora mismo se han radicado ya en Boston y el Instituto de Tecnología de, de Massachusetts eh, son los que les han dado el último empujón para llegar ahí es una eh, aplicación es una, eh, eh, tanto para tableta como para eh, ordenador en la que eh, está indicada para chavales de 4 a 14 años y es un método revolucionario como lo han demostrado eh, para aprender matemáticas de una forma facilísima, han demostrado que el 90 y tantos por ciento de chavales mejoran sus cálculos de forma maravillosa en España hay 10.000 usuarios ¿eh? va fenomenal SmartTentic así se llama esa empresa española